Esta parte lo va a impactar realmente porque de donde venimos es, es algo que muchos de ustedes no lo van a creer, pero de todas maneras no importa. Dice eh, Miguel Ruiz en uno de sus libros, eh, eso me encantó a mí porque a veces tú tienes temor de hablar en algunas partes, y él dice, eh, lo siento, yo estoy... Eh, soy responsable de lo que digo y estoy seguro de lo que digo pero no puedo ser responsable de lo que tú interpretes ¿tiene sentido eso? pues asómbrense y lo dejo conmigo un momento gracias ¿cómo le están pasando? se han quedado sentaditos ahí para esperar la historia ¿verdad que sí? se van a impactar Antes de comenzar, eh, quiero recordarle que aquí aquí están sentados los primeros 100 diamantes que van a conformar el Madison en New York, yes. así es, crean en ustedes y sabemos que sí, que lo que es ahora no importa, lo que será después, ¿Eh? lo que será después, maravilloso, ¡Qué lindo ver tanta gente de diferentes puntos aquí reunida y compartiendo! Esa es la maravilla de este proyecto. Eh, todos los países juntos, ¿verdad que sí? Eso es maravilloso. Eh, ¿Cuántas personas, cuántas vidas cambiaremos? Muchas, muchas, muchas vidas vamos a cambiar. Y en tus manos está la responsabilidad de cambiar esas vidas en tu país. ¿Ves? De llevarle ese sueño a esa gente en tu país que lo necesita. Así es que vamos a comenzar. Eh, yo no tengo mucho que contar eh, de mi vida personal, o sea, de lo que es mi trayectoria familiar de, de, de, de niñez. Porque aunque vengo de una familia bien humilde, humilde de ser pobre, eh... Ven, ven, vengo con una formación de que mi papá siempre nos inculcó estudiar, prepararnos para trabajar y ser alguien en el mañana y en la sociedad. Eh, nosotros somos herma, cinco hermanos, cuatro hembra y un varón. Eh, todos somos profesionales, o sea, todos nos ocupamos de, de prepararnos. Y, ¿qué le digo? De todos... Hay tres en el negocio, debajo de una hay un diamante, ¿ves? Eh, eh, hay una que todavía está ahí, que sí, que, como siempre, que sí, que no, pero está ahí. Hay dos que no que no han entrado al negocio, pero están ahí. Eh, ¿Qué le digo? Eh, trabajé por muchos años, trabajé 21 años en una empresa, trabajé en un colegio... Eh, trabajando con los niños en el nivel inicial y el básico allí comencé desde muy joven a trabajar porque siempre me inculcaron que el trabajo en artes y, y siempre éramos muy muy, muy. mi papá siempre me enseñó a que había que trabajar para ganarse la vida eh, él ya no está mucha pena porque realmente luchó mucho para que nosotros fuéramos no preparado. Y... ¿Sabes por qué me da nostalgia? Porque si él estuviera, no espere que eso te pase. Si él estuviera, fuera él quien disfrutara esto más que nosotros. ¿Eh? No espere que eso te pase. Haz lo que tú tengas que hacer ahora con tus viejos, ahora. Muévete ahora. porque es doloroso, ya no está. Eh, yo particularmente, cuando comencé a desarrollarme en la universidad, él estaba muy afanado porque yo me hiciera profesional. Yo soy la mayor. Y yo era el ejemplo de mis hermanos. En el momento que él estaba, yo no le di esa satisfacción. Pero sí a los 10 años de, yo, de haber transcurrido. Eso es cuando tú quieres lograr algo y llegar a un punto. Eh, a los 10 años de porque me casé, comenzaron una serie de dificultades y eso me impidió continuar mis estudios. Pero si cuando tú tienes sueño claro, no importa lo que tú tengas que hacer. Eh, yo siempre iba a la universidad y pasaba por la SAU y decía, yo vuelvo. Porque yo duré un tiempecito en lo que él estaba vivo, eh, impartiendo docencia, o sea, recibiendo docencia. Pero por las situaciones, pues tuve que retirarme. Pero siempre iba y decía, yo vuelvo, yo vuelvo, yo me voy a hacer profesional porque mi papá quería que yo fuera profesional. ¿Y sabe a los cuántos años volví a la universidad? A los 10. De haber ocurrido todo ese tiempo, a los 10 años de Hugo y yo habernos casado, volví a la universidad, ya yo tenía mis dos niñas, no importaba lo que yo tuviera que hacer, comencé salía, de, me levantaba a las 5 de la mañana, como le dije, preparaba a mis niñas para que fueran al colegio, la tenía que tener lista a las 7 de la mañana porque pasaba un bus a recogerla, y yo luego salía, dejaba todo preparado, volvía a la casa, preparaba la comida y todo, y volvía a la una y media con mis dos niñas otra vez, la dejaba en una escuelita de tareas, y volvía y me iba a mi trabajo y las recogía, Cuando Como tiene el sueño, sueño claro, claro ¿eh? a las la cinco y media, a ¿eh? las 6 de la tarde, yo salía de mi trabajo, la dejaba preparada, la llevaba donde mi mamá, ya yo le daba su cena y todo, la dejaba donde mi mamá y entonces comenzaba la universidad y ahí salía a las 11 de la noche. Pero yo tenía un sueño claro. Cuando yo vi personas, yo entré y, y encontré personas y salí dejé personas. ¿Sabe la por la qué? Porque, porque ellos no sabían, sabían para, para dónde iban, pero yo sí sabía para, para, para dónde iba Y, y, y, eso, y eso pude aplicarlo, aplicarlo en este proyecto. La, la carrera, carrera duraba cuatro años, y muchos y tenían ya, ya seis, seis, y yo salí, salí justo a los cuatro años. Cuatro años. No, no me no importaba me nada. nada. Yo, yo quería, quería ser profesional. profesional. Y cuando, cuando terminé, pues, le dediqué el monográfico, Toda la tesis a mi papá, pero ya no estaba. Ya no estaba, no tenía sentido. Así que lo que tú vayas a hacer, vuelvo pues y te repito, hazlo ahora. Luego comenzamos a trabajar, Hugo, yo. Eh, vimos el proyecto, me hice profesional. Ya donde yo estaba, eh, yo duré 12 años en las aulas. Luego nueve años en la administración de esta empresa. Ya había llegado al techo, ya no había más. Y como yo me había graduado, pues... Ustedes saben que nosotros nos manejamos en una zona turística totalmente. Pues yo comencé a ver opciones, que aquí, que el hotel, qué sé yo. Pues mi esposo no era de mucho agrado que yo trabajaba en hotelería. No le gustaba porque la mayoría de personas, de mujeres, específicamente, específicamente que trabajaban en hotelería, se perdían. Y a él, a él eso no, lo no le agradaba. Él veía eso como que era un chantaje. Yo decirle, quiero trabajar en hotelería. Y me sentó y me dijo, vamos a darle a esto por un año. Si no resulta, entonces tú te vas a tu hotelería y yo hago otra cosa. Pero vamos a trabajar esto enfocado. Y ¿sabe qué? Sabiamente yo acepté. Y yo dije, puse mi corazón y dije, voy a poner mi corazón en esto, voy a entregarme a esto en cuerpo y alma y... No voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a, a querer cada día más. Tienen que hacer eso, valorar más lo que hasta ahora le ha dado su comida, su estilo de vida, hasta ahora. Ámenlo, respétenlo, porque de eso es que ustedes han estado viviendo hasta ahora. Pero prioricé. Esto era prioridad uno. No importaba lo que yo tuviera que hacer, no importaba cuántas horas de trabajo yo echar en el día, Cuando, cuando Víctor y Julia llegaban a mi casa, yo no veía para ninguna parte. Porque ellos no, no hacían el mapa, como dijo Hugo, el plan de trabajo. Y ellos, como no vivían un poco retirado en Santo Domingo, cuando yo iban había que aprovecharlo al máximo. Y nosotros queríamos crecer y queríamos llegar en el punto, al punto donde yo estaba. Porque ellos no habían vendido el sueño. Si tú no tienes sueño, busca quien te lo venda de que íbamos a tener un estilo de vida diferente, de que íbamos a mejorar, de que nuestras, nuestras niñas iban a... a vivir diferente, que íbamos a pagar un mejor colegio. Y todo eso, eso me llenó la cabeza, eso me... Yo dije, si es por aquí, no vamos. Nosotros tenemos dos niñas. Mi esposo es instructor de karate, pero ellas son cinta negra las dos. Sí. Eh, una está estudiando arquitectura, ya en término, y la otra está estudiando administración. Eh, en la universidad más costosa que hay en, en el Cibao, que es Puncamana. Y a nosotros no nos hace roncha pagar esto. Imagínense que no hubiéramos llevado de las personas que nos decían que esto no funcionaba, Imagínese si no hubiéramos dejado robar el sueño de esas persona, hoy nos, nuestras hijas no hubieran tenido el estilo de vida que ella tiene. Han viajado, han ido a Disney, han caminado el mundo, para ella eh, situación económica no es problema. Que necesitan algo y nada más llamar a papi o a mami. Claro, porque se están preparando, porque tampoco la hemos acostumbrado a que se lo vamos a dar sin sin trabajarlo. No tiene nosotros le hemos acostumbrado que para todo hay que ganarse las ganarse cosas, la todo cosa. lo que usted quiere eh, lograr, tiene que trabajarlo para luego disfrutarlo. Y la, la primera en nosotros disciplinarla, nosotros disciplinarla y trabajar, en que, que cuando nosotros íbamos a lograr esos sueños, sueños una, una, casa buena, buena, una casa buena, un mejor estilo de vida, su universidad, universidad viaje, la primerita la que sentamos fue ellas, ellas dos, todas. y le dijimos, Aquí no se va a malgastar el dinero. El dinero está entrando, pero no lo vamos a malgastar. No se va a comprar un zapato. No se va a comprar cosas innecesarias ni nada por emoción. Vamos a continuar comiendo con lo mínimo, porque esa fue la asesoría que nos dio nuestro plan. Cuando el dinero llegue, porque le agradecemos infinitamente, aparte de que nosotros veníamos con ya disciplina de, de vivir con lo poco, Pues, pues nos sentó y nos dijo ustedes van a seguir viviendo y comiendo con lo que estaban produciendo y lo que está entrando es para esto, esto, esto y esto y nosotros lo que usted diga porque tenía más experiencia tenía más conocimiento y su vivencia eran otras, nosotros no teníamos ninguna y realmente esto resultó fabuloso Eh, construimos una casa, ahorita Hugo le va a mostrar de dónde, dónde vivíamos, dónde conocimos el proyecto y todo. Eh, y lo que le quiero decir es, hagan lo que tengan que hacer. Involúquense en esto en cuerpo y alma. Den el 100%. Amen lo que están haciendo hasta ahora. No comiencen a decir en el trabajo hey, que me voy a hacer rico, que me voy a...". Yo nunca hablé. Yo le invité a mis compañeras y le dije a la persona que nosotros que yo estaba que estaban que eran su abterno, ¿verdad? Le dije, le hablé del proyecto para que salieran de ahí. Nadie me hizo caso. Me tildaban de loca. Y que con el negocito de jabones y de pasta yo no iba a llegar a ninguna parte. Lo que más es personas robadores de sueño en la calle. Pero si tú tienes tu vista fija hacia donde tú quieres llegar, Como te, Como te dijo mi esposo, mi esposo ponte, ponte do gringolas, gringola, no mire para los calzado, lados, enfoque en lo, lo que tú quieres y tú lo vas a lograr. ¿Sabe por qué? Cada uno de nosotros viene con un libro en la vida. Cada uno de nosotros viene con un libro. Muchas personas, muchos de nosotros llenamos de jacuzas. De lo que pasa en el día a día, de la situación y ta, ta, ta, ta, ta, ta. ta, ta trata que el libro de tu vida, que se escriba, sea una historia que inspire a otro para lograr su sueño Porque hoy nosotros estamos aquí y no sabemos cuál de ustedes vas a tocar y nos vamos a encontrar en la playa del mundo. A nosotros nos dijeron eso y son muchas las personas con las que nosotros nos hemos encontrado en los diferentes aeropuertos. Y tú... Cuando, cuando todo, todo comienza, comienza a pasar, pasar, tú te preguntas, Señor, y yo si me merezco yo me tanto, si te lo te merece porque, porque lo trabajaste lo y lo pediste. tiene que tener que cuidado te con lo que tú pidas, porque, porque papá Dios te, te, te lo te da. Lo Pero si, si tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú no lo aprovechas, si, si tú, tú, tú no haces realmente lo que tiene que hacer, Él te lo va a quitar. Y cuando tú quieras comenzar tú, sin pensar en Él, hacer lo que tú quieras porque tú crees que es así, tampoco vas a avanzar. Así es que de corazón te pido, pon todo esto en manos de Dios, en el que tú creas. Nosotros no somos religión, pero sí tenemos creencia en alguien porque sabemos que estamos sobre esta tierra por alguien. Y todas las bendiciones van a llover. Ayuda a todas las personas que tú puedas. No importa quién, sirve, sirve, sirve, sirve. sirve. Da de ti. Da con emoción, da con el corazón. Es impresionante cómo va a llegar todo. Si, si tú no estás esperando, sin estar esperando nada. ¿Cómo va a llegar a tu vida? ¿Cómo tu vida va a cambiar? ¿Cuánta gente van a orar por ti? ¿Cuánta persona van a desear lo mejor por ti? Porque tú un día dijiste algo que cambió su vida. Y eso es maravilloso. Y en cada hogar, en cada hogar que haya prendido... Son como semillitas que, que tú vas tirando. Una van a caer en terreno fértil, otra en tierra mala, ¿verdad? Pero las que caigan en terreno fértil. Es una bendición de Dios porque es una vida. Nosotros no tenemos cómo pagarle a la persona que no que no, que no, no, vio, no vio, no vio porque vio Dios que no vio, vio dentro de nosotros que podíamos realizar esto. Porque en las condiciones que nosotros estábamos, nadie nos iba a dar el plan para nosotros. O sea, o sea, ver, ver que, que nosotros podíamos, podíamos y queríamos, queríamos muy, muy difícil. No estábamos en el mejor, en el mejor momento. momento. Y, y esa, esa persona, persona tuvo visión y vio. Sentido. Y no, no importó. importó. Por eso, Por eso que mi esposo dice, dice, no dice, no descarten a nadie. Denle el plan a todo el mundo que se descarten, el descarten ellos. Pero llévale no la oportunidad que, que tú no sabes si es esa la que está, que está esperando para mejorar y cambiar su vida. Así es que mi esposo va a avanzar ahora en eso. Prestenle mucha atención y vean de dónde venimos, cómo, cómo ve, eh, venimos. Eh, yo tengo un esposo que realmente papá Dios me lo tenía ahí. Porque yo le había pedido tanto por una persona, por un, por un compañero, por un compañero que me valorara, que por lo menos yo pudiera dar el ejemplo a mis hermanas. Eh... Que fuera un hombre que realmente entendiera que lo que yo quería conformar era una familia, una familia maravillosa, y él lo que deseaba era tener una esposa al lado, que caminar el mundo con él, que estuviera con él, estuviera con él en las buenas y en las malas. Y aquí, papá Dios, pues no ha permitido estar en las buenas, en las malas. Hemos llorado, hemos hecho de todo, pero estamos aquí disfrutando de las maravillas y compartiendo con tantas personas lindas como ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo y lo dejo con Hugo. <risa> lo dijo lo dijo, dijo. asobranse yo recuerdo cuando esta dama nos casamos eh, la gente que son de república dominicana va a entender esto y lo que son de otros países también lo van a entender nos casamos en el 80 por ahí 81 más o menos El poder adquisitivo de peso era muy bajo yo ganaba 100 pesos mensuales sabe cuánto son 100 pesos mensuales juan luís son como como tres dólares mensuales en esa época lógicamente ella ganaba un poquito más que yo 120 pesos tres dólares con, con, con 10 15 centavo pero Con eso, eso nos manteníamos, manteníamos trabajamos, agua, yo vivía, que, este eh, practicaba, practicaba arte marcial, marcial en te una escuela de arte, arte marcial. marcial, vivía de la, de la pesca, de la pesca la submarina, ¿Quién, ¿quién sabe de que pesca submarina aquí? aquí? ¿Usted mi don? Aquí ¿Qué hay, hay gente que que es nada más se sabe comer pescado, pescado, pero... pero... <risa> la pesca la submarina ya vivimos la costa, yo entraba al agua, este cuatro o cinco kilómetros más allá de los arrecifes, solito, pescaba, y todo ese tratado con tiburones, con mantarrayas, que yo, que yo mismo, mismo, porque yo andaba como medio loco, loco, porque yo me mataba una la vez. vez. Y nadie, nadie aparecía, para que tú veas lo que es una decisión, porque no hay, no hay personas, hay personas valientes, valientes guapos, guapos, como decimos allá en mi país, país. Hay, hay personas, personas decididas. decididas. Cuando, Cuando tú tomas una decisión, la naturaleza entera, Colpira para que tú logres lo que tú quieres, menos morirte. Porque por alguna razón nadie quería matarme. Digo esto porque me crié en un barrio paupérrimo, vengo de situaciones muy serias. Mis padres se dejaron, yo tenía meses. Cada uno cogió por su lado y dejó la cuestión esa botada. Unos tíos me criaron una parte, después crucé para otro tío, otro tío, otro tío. Y vivía lo que se llama mi país arrimado quién sabe lo que es eso el arrimado y el muerto a los tres días viene por lo tanto las obras de lo que quedaba era lo que yo tenía que coger dormía en un cuartito atrás este eh, mi padre después como yo tenía como 10 años me mandó a buscar donde él tenía un cabaret de prostituta de tigre drogadito y todo eso ahí me creé una parte de mi vida un barrio 30 de marzo en puerto plata por eso es tu tuve que aprender a que marciana yo era así flaquito eso sí practicaba o 45 horas diario aprendí a usar todas las armas japonesas todas y aprendí a dar golpe como coce loco tenía que andar con la cara en tuña por eso esa arruga que ustedes ven ahí porque yo andaba así Si me, si me miraban, miraban yo decía, si ¿qué pasó? ¿Por, ¿Por qué tú me tú miras? Me no, no, no, no, no, dime, no dime ¿qué pasó? ¿Tú quieres pelear? Pelea. Vamos arriba. Y, y aunque, aunque no, no quería, quería, yo le entraba. ¡Bum, bum, bum! <risa> oh, oh, no, señores, es una actitud de, de, de ya. Mátame porque yo no tenía nada que perder, tenía en contra del mismo Dios, en contra de todo. Y lo decía, todo ¿y dónde te ¿Y dónde tú está viejo? Porque creen, me dicen a mí que existe, pero ¿por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo? Por qué yo, por qué yo? Porque no es posible que a mí me estén pasando tantas cosas. ¿Y dónde está Y ahí fue sí aprendí que aprendí, para, ¿para qué? ¿Para, ¿para qué? Porque hoy en día nosotros inspiramos muchísimas personas que tienen situaciones. Y como yo pasé todo eso, pues, pues yo le digo, tranquilo, viejo, eso no es nada. Tú verás que las cosas van a mejorar por esto y esto y esto. Bueno, conocí esa dama, gracias a Dios, viví entre todo ese tigreaje, como decimos allá, eh, mucha prostitución, droga, de todas las semanas. Ahí me escribí. Bebía, todos los días amanecía en la calle, todos los días amanecía y eso era... Pero me pasaba algo extraño, que en estos días leí en este libro de Piense si y Hágase Rico que es impresionante porque hay que leer, si tú no lees, como dije ahorita, tú hablas mal, piensas mal, actúas mal, caminas mal, huele mal. En este libro dice que hay sabios, personas que bajo la influencia de una droga, ya sea del alcohol o de cualquier cosa, su mente se desarrolla de una manera impresionante yo tenía ese, tenía ese problema, cada vez que yo, que tomaba, yo tomaba, la, la mente, mente mía hacía, todavía, todavía lo tengo, se expande, se expande entonces eso es una trampa. trampa. Y cuando, cuando yo, yo estaba, estaba bien borracho, borracho bien esto así, así. <risa> nadie, nadie se metía, se metía conmigo, conmigo con con porque a un, un borracho así es que me topaba, yo me levantaba y le metía una patada que volaba, porque yo practiqué más de 35 años tengo practicando arte marciales entrené equipo de alta competición, entrené equipo de las Fuerzas Armadas, de la policía y entrené equipo de alto riesgo de la, fu de la Fuerza Armada de mi país. ¿Qué pasa? Vengo de ahí, de, vengo de muchísimas situaciones. Bueno, pues yo andaba buscando cambiar cada vez que yo me emborrachaba, yo decía que esto no puede ser. Es que no hay, tiene que haber algo más. Pero mi padre, mi papá por un lado, mi mamá por el otro, cada uno de los dos contribuyó a que yo fuera todavía más infeliz, porque no era aceptado por ninguno de los dos. No sé qué pasó entre ellos, pero yo no. Ahora lo perdoné basado en, en ese principio de perdón, de que Juanes Day en su libro La Fuerza de Creer dice, cada ser humano viene con un patrón de conducta, por lo tanto, él viene diseñado para provocar una cosa lo que sea, en tu vida, el día que tú guardes rencor por alguien, piensa en esto, Jesucristo que era la persona, es la que más sabia, aún siendo maltratado, pateado, en todo, estaba clavado y dijo, padre, perdona, todos esos aguacates que ellos no saben lo que están haciendo. Él no dijo aguacates, pero Oye, no, porque él tenía el poder de desbaratar todo eso y no lo hizo. Tú tienes el Entonces, poder de, de, de, de quedarte de, de, de con ese rencor, rencor perdonar. De, de, de y el día y que, que tú, tú saques esa energía si se negativa se de, de tu alma, tú vas a estar tan cristalino, cristalino como el, el agua que produce que nuestro filtro. filtro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes, ¿sabes qué? Todas las energías positivas del universo van a entrar en tu campo de acción. Y la abundancia va a estar en tu vida eso soy somos nosotros la felicidad, felicidad se, se puede, se puede conseguir. conseguir pues tú eres feliz a medida, medida que tú manera. quieras deja, deja pasar, pasar la, la cosa, cosa. vuélvete agua vuélvete vuelve agua, agua. El, elemento es el elemento más, más inteligente, inteligente que hay en este, este universo, universo. el, el, el agua, agua tú la tira ella rueda o se queda ahí se, se evapora si el sol le da, da mucho vuelve y sube y cae como agua de nuevo el agua está ahí tú la pisas y ella, ella se cede, aprende a ceder cede, como el agua, ella, ella cede, cede, pero no, si tú si dejas el pie se ahí, se ahí ella vuelve, vuelve y te lo, lo pudre. pudre. El, el agua, agua tú, tú trata tratas de estancarle y ella rompe, rompe por, ahí, por ahí o busca una brecha por donde meterse, pero nunca hace resistencia. El día que tú te vuelvas agua con tu esposa o tu esposo, déjalo, es un proceso. Es su vida. Aprende, aprende a, comerte a comerte la fruta, la fruta y a escupir las semillas. La semilla. Si tú si te, te comas una naranja, no mastiques las semillas porque, la semilla porque semilla son amarguísimas. Esos no, son los, los defectos, defectos aparentes que tiene la persona. persona. No, no hay, hay defecto. defecto. No, no existe. existe. Dios, Dios no es loco para hacer cosas imperfectas. imperfectas. Vivo, Vivo tremendo, tremendo. No porque sea. Pues, mira, tremendo, eh, una mujer tremendo, elegante, lindísima. El el no la así. A los hombres que dijeron, wow, nos vemos ahí afuera ahorita. Oye, tú dirá wow, pero mira, mira, una mujer está con este hombre. Espérate, espérate. Yo dije ayer que yo Ricky Martin me queda corto. ¿Tú sabes por qué? Porque es una actitud. Yo me paro frente al espejo y digo, wow, qué hermoso. Es el que está ahí y es que está de este lado. Porque tengo que salir con esa actitud ante la vida porque yo pasé mucho trabajo. Y la gente no tiene la culpa de lo que tú pienses. Por lo tanto, piensa bien, actúa bien para que la recompensa venga a ti. Sal a la calle a conquistar a todo el mundo, pero sal preparado a conquistar. Ve a la gente como tú quieres que estén, no como tú lo ves. Porque la gente necesita aprobación, edificación y aprobación. El día que tú entiendas eso, tú vas a auspiciar, hasta de este llegue que esté al lado y ahí, va, y va a auspiciar de nuevo contigo porque la gente lo que necesita es eso. Míalo como tú quieres que se vean. Si anda peludo, vuelto un disparate, todo todo medio, entonces tú lo transformas, pélalo con un saco, una corbata, ponle el mejor zapato, ponle todo en tu mente y cuando tú te pares frente a él, ¿qué es lo que tú le vas a transmitir? Eso. ¿Y qué va a, a ver? En ti, en tus ojos, aprobación, amor y cariño. Que de eso es que estamos falta a todos. Este negocio de es sentimiento puro. No es que tú vas a oficiar a la gente y vas a decir, fulano está, lo voy a para acá un minico y sí, este también y aquel. No funciona así. Me gustaría decirle que funciona así, pero no, porque nosotros lo probamos eso. Eprimimos un mando de gente y se nos fueron. Oye, que me va a caer, que este es que me va a matar a mí, no, no. Porque la gente queda callado y no te dice nada. Venimos de ahí. Hugo viene de practicar, de dar esto, hacer de todo. Cuando vimos, yo conozco esta señora, digo, wow. Me acuerdo como ahora un día andaba en mi motorcito, un ondita, ta ta ta ta ta ta ta ta No, no, eso es un ninja. Qué chulería, miren el afro que yo tenía. Miren el motorcito, 17 años. Tenía que forrarlo con plástico porque estaba roto todo. Y ando borracho con dos tipas de esa que no dicen que no. Si miro mira me va a decir que me calle, no. Y voy con ella, doy amanecía un cabaret. Soy franco. Y me siento en una iglesia que daban una misa del gallo. La misa del gallo en diciembre, diciembre la misa diciembre, que amanece y cosas las dos de la noche amanecíamos entonces yo salgo en un porque el motor el tenía las gomas de atrás los los rayos, rayos flojos y siempre, y siempre andaba así me mandaba yo en la, la calle la a veces qué sucede me siento ahí en un conte y la dos al lado domingo con una botella, botella y, fuápte. Fuápte. y yo, yo veo esta muchacha, esta muchacha que sale de la iglesia, de la iglesia. porque mira, era, era flaquita. flaquita, pesaba 80 lindas. Los hermanos le decían, decían palillo todavía <risa> le dicen palillo <risa> Y yo y veo, y veo que, que ya sale así. así. Yo no usaba elé. <risa> <risa> ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Qué cosa <risa> más linda! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Me paro y digo, ¡eh, eh, eh! Tranquila, y comencé como podía a ver para dónde cogía. Pero se me metió en todo un callejón, una cosa de barrio que ya vivía y se me perdió. Pero al otro día, después que pasé la resaca, salí en mi motociclo a dar la vuelta por el barrio. Porque yo estaba seguro de mí. Hugo porque tengo un tipo muy feo, tú te vas a conseguir. ¿Quién te dijo a ti que yo soy feo? Ese eres tú, es tu percepción, es que a mí no me importa lo que tú veas, es lo que yo veo lo importante. El día que tú tengas suficiente amor por ti, tú no necesitas que nadie te ame. Porque tu amor basta para ti y para darle a la persona que está al lado tuyo. A mí no me importa si esa mujer siente lo mismo que yo. Yo sé que tengo suficiente amor para ella. Y con el mío, para mí y para ella basta. Ella se lo está perdiendo. Se está perdiendo estar con las cosas que ella quiere. Yo estoy con lo que yo quiero. Yo no sé si está con lo que ella quiere. Me basta con eso. ¿No lo entienden? Amén. Amén. Sin esperar. Porque es que cuando tú te atas a que si el otro no te quiere, tú eres infeliz. Entonces tú no te amas lo suficiente. Tienes que amarte tanto tú. Que tu amor va para ti para la otra persona. Esa es mi filosofía. Cuando la vi, digo, wow, y le caí atrás del otro día, fui, la alcancé a ver, digo, Hugo, es que no, es que tú, que digo, tú digo, digo, que no, es que tú no entiendes. La voy a auspiciar, mi hermano. Y yo no había visto el negocio. Hice lo que hay que hacer en el negocio. La miré, lo que le dije ahorita. Hice un contacto, hice una lista, digo, ahora déjame hacer contacto. Ta ta ta, ta, ta ta ta la vi que se sentó a un sitio y fui y le dije cómo está? ¿Eh? ¿Eh? las hermanas y las amigas tengo que hablar contigo muchachas sí contigo el tipo está loco coraje la mujer no está contigo porque esto era hermoso ni porque sexualmente tú eres el matatán de la matica ese es basura Ella, ella quiere el coraje, y seguridad, para que si algún día falta algo y que tú que la ames lo suficiente. suficiente. El, el sexo es, es bueno, bueno, es necesario, sí, pero. No la mujer que, hay que hay está en el acuerdo conmigo, que levanten la mano. <risa> Todita. <risa> en ese motorcito <risa> la conquité. Ahí conocimos <risa> el negocio, <risa> ahí conocimos <risa> todo. Luego nos mudamos a un barrio paupérrimo. este Bueno, de ahí salimos para otra casa. Entonces sucedió lo que ella dijo, que cuando ella terminó sus estudios, me dijo, yo voy a trabajar en un hotel. Digo, no, señor. Mi mujer en un hotel, cuando hay tantos camajanes ahí, y tantos leones, y tantos tiburones. Porque los administrador van a esperar. Si tú no esto, no esto. Digo, no, tú no vas para allá. Ah, pero que digo, no, tú no vas para allá. Vamos a trabajar esto. Eh, porque ya habíamos visto el negocio, miren como lo vi, un día voy a una casa de un primo mío, entro por el callejón, a mi primo le están enseñando el negocio en una hojita, yo me paro a ver, y el tipo que me vio me miró de arriba abajo, yo andaba tú me tenías, cogiendo eso en el motor, en una chancleta, el tipo me descartó. Yo te aviso, Hugo. Me harté de llamarlo para que me explicara. No me respondió. No descarten a nadie. Que la gente se descarte solo. Usted no sabe que debajo de cualquier hoja de cine sale tremendo alacrán, como dicen en mi pueblo. Tremendo escorpión sale. Bueno, pues pasa el tiempo. Voy a la casa de mi primo como a la semana. Casualidad no existe. No existe. Cuando tú andas buscando, la vida te da el doble de lo que tú buscas. Pero tienes que buscar de corazón, mi hermano Yo andaba buscando, tenía 46 años cuando vi este negocio. Me quedé en 45. Viene tipo y llama mi primo en ese momento y mi primo lo escucha. Sí, sí, está bien. Sí, está sí también yo voy a hebrado yo también yo voy un bolsillo sí, y cuando el él... tipo me tiene jato con esa vaina le ha pasado eso a ustedes que persiguen una gente al punto de que la gente cuando lo alcanzaba allá viene juan luís no persigan a nadie yo no persigo a nadie yo le doy toma tú me va a demostrar con tu necesidad si tú quieres Mientras tanto yo sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo hasta que aparezca, que aparezca ese que quiere. A veces nos quedamos dando vueltas. Ámalo, quiérelo, llámalo, invítalo. Ese amigo, de hasta el extremo, pero dale su tiempo. Que un día él va a entrar. Pero va a entrar por lo que tú sigues haciendo. ¿Se entiende? Ese día eh, llama él y dice... Digo, yo, yo ¿qué, qué pasó? pasó? No, que me Pero tiene cansado, cansado con eso. Digo, ¿qué fue lo que dice? Ah, que allí hay, hay, hay una reunión, reunión open, no, una que sé yo qué. ¿Dónde? Es? En el hotel Dan. Digo, y qué hay que pagar para ahí? No, no, yo no voy para allá. Vamos a ver una botella de ron allí una que se yo qué, un collo que tengo. No, yo no lleno voy para allá. Solito cogí para el hotel, me puse mi mejor ropita y entré al hotel. Y veo un paso de gente bien vestido, guemoso y yo y me paro, me paro en la, en la puerta, puerta ahí donde, y están. donde están y sí, yo, usted como hugo burgo usted invitado hugo, sí, sí. <risa> eh, que lo invito digo no no. no no hay un hay primo, primo mío, mío que, que lo invitaron y no pueblo pudo pueblo venir me mandó pueblo. a mí <risa> dice la muchacha tiene <risa> el directo, directo digo <risa> el de que lo que es un joven ah, no está bien como es tu nombre hubo tiene teléfono porque no. okay, entro y me siento allá atrás por si acaso ¿Por si acaso casa que está huyendo digo vea yo vengo de un mundo de mediocridad digo, bueno, y cuando el, el tipo da la, la, la charla con una pizarra y este de tu y yo wow, ¿qué todo el mundo aplaudí en mi wow, guagua wow. sale se termina Yo me paré y voy donde él y le digo, eh, wow, tremendo eso, eh. yo no entendí ni mi papa. papa. ¿Y qué es eso? Le digo yo a él, le dice no. Digo, pues yo no sé vender, pero yo creo que puedo vender. No, no, esto no es venta. Bueno, ok, anyway, pasó eso, como a los 15 días ahí promovieron el seminario, ta, ta, ta, ta, como a los 15 días, casualidad no hay en la vida. Bajo yo en mi motorcito, al parque central de mi pueblecito, a, a comprar unos billetes y quinielas que ya se juega la lotería, la va y yo y andaba buscando ganarme mi cuarto más fácil. El <risa> loto, la, la, la, la lotería. aquí qué hay gente así? No levanten la mano. Bueno, cuando estoy ahí veo gente bien vestida en el parque esperando un bus. Reconocí uno de los muchachos que tenía como una cicatriz de una quemada ahí, y yo voy donde él. Y un campeón. Van para una iglesia. No, no, no, que vamos para Santiago, al Champion Palace. ¿Quién es de Santiago aquí? Champion Palace. Había un, una actividad, un seminario. Y yo no me voy a quedar aquí dando vueltas en Puerto Plata. Ahí me van a enseñar a ganar mucho plata. Hago así, me monto mi motor. Mira, y yo estaba malo balaz. Porque siempre hay problema. Y cuando uno no estudia ni lee, pues uno se dice de todo. Y se da golpe y, da golpe, y hace todo. Cuando, Cuando mira la es que yo llego y vaya, vaya, me vaya, pongo, vaya, me pongo una ropita, me pongo, ¿dónde tú vas? hay una actividad en Santiago. Sí, sí. siempre. Algunos maridos le han pasado eso. No lo digan. Me trayó yo dije, bueno, no importa, me fui. Cuando voy a champion Palace, entro y veo toda esta gente cambiada y, y eh, ¿tú estás en esto? Me dice, no, ¿y tú? No, ¿y tú? No. ¿y tú? no. Pero una prima mía, un hermano mío y ya ha muchísimo, ya compró una camioneta, una gente de La Vega, una gente de Nagua, una gente, gente... Wao digo. Pero cómo es esta vaina? No estoy, yo no sé, pero vamos para dentro. Me pago la puerta, a buscar, digo, saludos. La taquilla que usted, de... sí. ¿Cuánto puesta? Creo que eran doscientos y pico de pesos, no me acuerdo bien. Y la taquilla trae para que tú llenes, llena la taquilla, digo. ¿Y qué lleno? Ahí dice su directo, su esmeralda y su diamante. Digo, pero, ¿eso qué es? No, llene su directo. Digo, pero, ¿qué? Yo no sé qué es lo es eso. Y su diamante. Oh, mire, joven, lléneme usted eso. Póngame mi nombre. Yo no sé. Qué es yo no sé. Mi primo era el que venía yo tuve que venir por otra vez. Ustedes ven la inocencia. A mí no me invitó nadie. A mí no me dio el plan nadie. Por eso es que no lo iba a decir pero no, no le no caigan nada a la gente, no lo no hacen bien. bien dejen los que tomen su decisión la gente cuando tiene necesidad, busca están de abuelo conmigo? ¿qué pasa cuando entro y veo esta garabía, mucha vejiga la gente, y ya ¿dónde fue que me metí? me siento en un sitio y le estoy preguntando, oye, tú estás en el... no, y tú no, entonces veo en... El... Tampoco entendí nada, pero había algo ahí que me llamó la atención, la energía, la alegría, la gente. Digo, wow, pero yo vengo de un mundo paupérrimo, yo no entiendo ese mundo. Llama al individuo a Santo Domingo, viene y me dice, yo voy a hacerlo, yo quiero hacerlo. Vino con la pizarra de Santo Domingo, bajó a Puerto Plata y se sentó en un patiecito conmigo y me explicó. Ese día Dios habló conmigo. Ese día yo, ese día él me estaba explicando y tú eres tú, tú buscas seis y seis buscan cuatro y cuatro buscan. Ese es el plan viejo. Y ahí yo me engranojé así enterito y vi para un sitio que había ahí y me dijeron, Hugo, uh, ahí tiene tu oportunidad. Y yo me quedé así mirando para los lados y digo, oye, Braulio, yo acabo de escuchar esto. Y él me miró y se le salieron las lágrimas. Un coronel de la fuerza armada, escolta personal del presidente, estaba en el negocio. Bajó de Santo Domingo a enseñarle esto a Hugo que no era nadie. Eso fue lo que me ofició. Entro al negocio duro dos años dando vueltas. Aquí hay gente que no tiene dos años dando vueltas, yo lo sé que no. Y que sí, que voy que no voy, que no tomo una decisión, qué sé yo, qué sé cuándo. Cuando tomo la decisión Que nos sentamos porque esta mujer me puso entre la espada y la pared. Se me va a ir la mujer para allá, para los hoteles. Y no quiero perder mi mujer. Voy a tener que hacer esta vaina obligada. ¿Qué sucede? Ahí comenzamos. Llegamos, pa, pa, pa, pa, pa, upiciamos dos o tres personas. Buenísimo. Llegamos a tener cinco patas, 18%. No había sistema. No había nada. Se nos cayó. Porque comenzaron a chismear entre toditos. <risa> comenzaron el cruce de IRI. El crossway. Se, se cae. cae. No hay problema, estamos en Puerto Plata. Cuando entro al negocio que ya que salgo a la calle todo el mundo me dice que es una porquería, que eso no sirve, que eso es... Había pasado una planadora por el pueblo. Pero yo no sabía lo que había pasado y yo salí a buscar a la gente que me dijera que sí. No importa. Llegamos a eso, llegamos a directo. Cuando llegamos a directo se nos cae el negocio a un 6% otra vez. Se desmaratan y se van. Llega a la línea de opiso a Puerto Plata y dicen no podemos seguir aquí porque Puerto Plata no es un sitio adecuado para hacer el negocio. De hecho, nosotros tenemos que bajar de Santo Domingo y ya no podemos hacer nada, Hugo. Si tú quieres, si ustedes quieren, ustedes suben a Santiago, a los Open de Santiago y suben a recoger la taquilla Santo Domingo y los productos. Nos abandonaron y seguimos. Subimos donde Johnny Mato, subimos donde Paula, no quitaron todo, no había nada ya en Puerto Plata, pero nosotros cogíamos para Santiago, cogíamos, no teníamos vehículo, no teníamos nada, tenía un motocito. Hicimos una casita vendiendo doble X y vendiendo Trin Avante, que era Positrin en esa época, hicimos una casita, un cuarto en... El, en, en, en, en, en, en el patio de la casa de la mamá de ella. No existía esa parte de arriba. Era ese cuarto de más o menos dos metros, tres metros así y tres así. Este era el cuarto, ahí teníamos la cama, la cocina en un ladito, un bojeprín aquí, una mesita con tres sillas y un fregaderito donde mis hijas fregaban y miran ahí teníamos que pasar así por donde, por donde quiera, ahí comenzamos el plan, la gente, la gente se sentaba en la cama de nosotros para escuchar el plan me fui a una, un sitio, una escuela abandonada y encontré una pizarra de una escuela la eh, rota, le dije denme un pedazo, cogí un pedazo, hice un cuadro, hice una pizarra, yo mismo le puse el marco, compré una caja de tiza y un borrador Y andábamos, mi esposa y yo en ese motorcito ahí, tra, entre todo los nos la poníamos aquí y la brisa me llevaba, no importa, nos caían aguaceros, no importa. Construimos el negocio, se nos cayó, construimos, se nos cayó, construimos, se nos cayó. Se nos cayó. Llegamos casi a Platino y volvió y se cayó. Y seguíamos. Algo me impulsaba a seguir. Es que si yo apareciba, no aparece más gente. Miren el motorcito porque lo conseguí para poder meter esa foto miren a mis hijas en el cuartico ese es el regadero y ahí está una estufita pequeña miren la más grande que es el arquitecto casi mente y esa que está de espalda y es ya profesional casi mente administradora de empresa un cuartico de tres metros por tres metros la cama y todo ahí No importa, no importa llevábamos no a empresarios, llevábamos gente, gente, no importa. No, no mire lo que tú ves, ves, mira lo que, ves, lo que yo voy a voy tener. A tener. <risa> ah, es una ¿La actitud. Tu actitud ¿La es lo que va a oficiar la, la gente? gente. Es tu, es tu visión, visión, lo que tú crees, crees es lo que, que va a oficiar el ser, ser humano. humano. Yo veo un empresario dice se sentó en la cama y me dijo, yo tengo mucho dinero, pero yo quiero que tú trabajes para mí con esa actitud. Yo digo, no, bien lo que tú tienes lo que tú tienes no da, no para, da para pagarme para mí. a mí lo que yo me voy, me voy a tener en el futuro yo voy, me voy me a ser multimillonario. multimillonario no tenía ni el que, que caerme me muerto me seguimos trabajando. trabajando recuerdo un día que íbamos en el motorcito este en ese motorcito un día eh, alguien me puede traer una silla Y ven, ven bueno. usted Bájame, Ustedes saben lo que es pulga. En mi pueblo la pulga es donde venden, donde venden mucha ropa de de medio uso que, que, que, que llevan de aquí. Un día voy yo, bueno, pues compro un trajecito en la pulga, me costó 200 pesos. De eso usado, con todo, tenía no importa, yo lo lavaba y, y ando con mi sacito y mi cosi y ya no mismo... llego a un sitio, me pongo el saco así y voy a mi motor... mira en la jipeta con Víctor y Julia, nuestros auspiciadores, que quedamos siendo la pata A, triple A de ellos, después quedamos la pata Z. Voy a mi motor, no tiene tapa tapacadena, Y me quité el saco y me lo pongo ahí. La vibración bajó una manga y la manga bajó y el motor lo jaló. Ahí se apean, apean. Víctor y Julia de la guagua. Ellos jalan el motor para hablar yo hablando el saco para detenerlo. Julia, que diamante hoy en día tiene un montón de Muerte la risa, no haya era se tiraba al piso. Ugo, perdóname, perdóname, pero es que esto es increíble. Pero No hay problema cuando sacamos el saco. Al otro día yo fui, digo, vendí una más sin y fui a la público con otro saco. Eres tú. No importa lo que te pase. Eres tú. Seguimos trabajando. No me importó. Un día nos sentamos y tomamos la decisión real vamos a trabajar esto ya comenzaron a aparecer la gente comenzaron a aparecer la gente ese es el solar el lote el solar que nosotros en, en directo en 25% compramos en platino comenzamos a hacer una casa en una urbanización que acababa de abrir nueva seguimos trabajando Teníamos en platino, me perdonan, más, más de 380, de 380 franquicias, franquicias. Wow, wow. en ese pueblecito. Ese pueblecito. Wow. <risa> Comenzamos, Comenzamos a construir nuestra casa, casa. Wow. trabajamos, no había, no había nadie por ahí, la tercera persona que, que compraron por ahí. por ahí, seguimos, seguimos trabajando, ahí. Nos, nos fuimos, vimos. Zafiro, Esmeralda, ah. día pues le estaba diciendo a Luis que detrás de nuestra casa mi sueño era comprar un lote que hay detrás porque cuando nos mudamos ahí yo quería comprar un pedazo que hay detrás y no querían vendérmelo pasó el, tiempo, pasó, el tiempo, pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo y antes de salir para acá vimos un letrero un poste de lo que decía se vende cuando vi el teléfono y dice si sí, más que digo cuánto piden en mi país 750 mil pesos de dinero ¿Y ¿Cuánto usted pide? ¿750? 750. No, no, 700 600, mil. Digo, no va a va a la en la compra. La compra. Cuando Porque ya con, con combinamos la compra, compra, compra en la noche y se, se aparece se el lleno de la de, la, de la, la que me lo vendió y dijo, dijo no, ella se equivocó, son 750 mil. Digo, no hay, no hay problema. Compra. Le hice un cheque y se lo compré. estilo de vida, tenemos vida. todo vida. lo que queremos, tenemos dinero en banco, banco tenemos dinero aquí, banco, tenemos propiedad, banco, banco, tenemos, tenemos propiedad, como cinco, cinco seis, seis casas, casas. mis hijas tienen de todo, no tenía, tenía apenas hice un séptimo, un séptimo curso. curso, séptimo curso, dejé la escuela en 1968, tuve que tirarme a trabajar todo en la, la calle, calle, de todo en construcción, vendía en la calle, vendía pescado en la calle, Cogían de 90, 40 libras de pecado, lo limpiaba yo mismo y lo salía a vender a la calle. Eres tú. Hoy en día el señor vulgo. Yo recuerdo una vez que fui cuando entramos al negocio a pedir 8 mil pesitos a un banco. Y el banco me dijo, usted tiene que llenar estas aplicaciones, que si yo que buscar tantos fiadores. Y yo no tengo nada de eso. Ah no, pues usted no califica. En mi escuela de artes marciales yo comencé a hacer rifas. Rifaba un kimono, hacía una quemea, hacía una cosa para recaudar los ocho mil pesitos que yo necesitaba para hacer compra para revender. Eres tú, viejo. Conseguí eso, entramos y cuando decidimos a los tres meses ya nosotros éramos directos. Entonces sí, el banco un día cuando voy allá me dice, señor Burgos. No a usted mismo. A mí, señor Hugo. Dígame, mira aquí hay un sobre, un sobre verde, me entregaron. Eso es para usted. Digo, bueno, tiene que ser una invitación de algo, no sé. Cuando la etapa dice, tiene preaprobado 300 mil pesos, para cuando usted quiera, nada más tiene que venir solicitarlo sin fiador, sin nada, nada más con la cédula. Llama a mi oficiador, dice, no, no lo coja, porque es una trampa. Tú te va a poner a negociar con eso y te va a desenfocar de lo que tú quieres. No lo hice. Hoy en día, los bancos de mi pueblo me invitan a todos los corteles que hay de empresarios. Y yo se lo hago de maldad hoy y cojo mi cop y me pongo a... Hoy en día el banco me hizo una proposición hace un tiempo atrás. Señor Burgo, ¿cuánto usted necesita? Porque sabemos que su hija está terminando la arquitectura y que usted, es, usted va a hacer algo con, con el área de construcción. Digo, sí, sí, pero eso no es ahora, en el futuro. Cuando usted necesite 40 o 50 millones de pesos, se lo vamos a facilitar sin ningún problema. Señor Burgo, ante el agujito, ¿qué tú quieres de la vida, viejo? Ser parte de un montón de o salir, salir de ahí, de ahí. Ser, ser parte de un rebaño, rebaño que la vida, de la vida, la el sistema existe, y las, las situaciones espacias, te están arriando cuando le dé la gana, o, o tú, tú quieres salir de ahí y tú hacer, hacer tu propia vida. ¿Qué que tú, tú quieres? quieres? Tú vas a decidir eso, pero, pero sí, sí sabemos, sabemos que este proyecto lo da, porque hay, hay millones de personas trascendiendo, hay miles de personas muy trascendiendo, muy pero tiene que creértelo, creértelo. tiene que sentirlo. Que sentirlo. Porque esto es un negocio de sentimiento esto es promoción alta promoción pero tú tienes que sentirlo y tú tienes que visualizar bajan a millones de amigos en el mundo entero hemos viajado el mundo entero las Vegas nevada nevadaplí mis 50 años en la vega nevada estaba yo una suite deal en la vega nevada y yo me pellizba aquí en el champion pagas perdón en el velagio Y salí de noche con la boca abierta a ver todos esos hoteles. ¡Wow! ¡Wow! Y el frío me me, me me peló toda la boca, porque entonces se me puso... Y yo quitándome... ¡Wow! Los pies se me hincharon caminando, viendo todos esos hoteles. ¡Wow! Comencé a ver todos esos artistas que... que porque es un sitio donde van ellos. Yo, wow, yo estoy aquí. ¡Wow! Disney World. Orlando. Orlando, eh, eh oye, eh, como 15, 15 sitios, sitios diferentes. diferentes. Estamos en Chicago, estamos en California, California estamos en Texas, estamos en tantos sitios. Todo ese sitio sí, hubo hablándole, güey, por así. Y viene de un barrio pauperrimo. Apenas en su séptimo curso. Pero hoy me da la gana de decir que soy profesional gracias a ese sistema. Hoy me da la gana de decir. Que somos uno de los millonarios de mi país. ¿Y con qué lo hicimos? Con la gente y los productos. Más nada. Son los dos elementos que tú necesitas para trascender mientras. Pero tiene que ser agradecido. Agradecele a la vida, agradecele a Dios lo que tú tienes. Ama más tus hijos, ama más tu esposa... La planta, de perro de tu casa, el gato, da gracia todos los días por lo que tú eres, por lo que tú tienes, hasta que aparezca lo que tú quieres. El día que te desenfocaste de lo que tú tienes, el día que tú dejes de amar lo que tú tienes, ese día tú le estás diciendo a la naturaleza y a Dios que tú no eres agradecido y por lo tanto el que no agradece, no merece. No te deprimas por nada porque cuando tú te deprimes le está enviando un mensaje sutil a la vida de que lo que, que, que tú, tú tienes es una porquería, una porquería. Y, y la vida te lo, te lo puede quitar, quitar todo de golpe. golpe si tú no agradeces, si tú no amas lo, si amas que, lo tienes, que tienes la vida, la vida te va te a quitar va a todo, todo de, de golpe. golpe y después y vas a llorar y vas a lamentarte trabaja con punto. esto y sobre so todo, todo mucho, so cariño, so mucho cariño, mucho so amor no vas a salir vivo de este planeta pero si tú vas a dejar algo trascendente aquí es que, que tú vas a ser alguien diferente, diferente. hugo y Miriam, en el mundo entero ya está así, así dita, nene. y tenemos y la gente, gente donde quiera que va muy guau guau wow guau wow, wow, wow. y, y se asombran, asombran cuando venga uno y ese es una no, persona un día dijo Dios. ese si es sí. ah, yo lo, lo hacía más buen blanco digo yo es que soy Porque maten poca cosa delante de mí. Así que vamos a trabajar, usa la fe, usa tu fe, pídele a Dios y usa tu fe. En una ocasión había un coronel de la de las Fuerzas Armadas japonesas, estaba peleando contra otro país, nada más le quedaban 10 combatientes y de aquel lado habían como 2000 ya estaban derrotados pero para poder cruzar de aquel lado tenía que cruzar por ello y él dijo bueno viejo este los, los soldaditos que creamos con él no podemos pasar él le dijo si sí, vamos a pasar no podemos mire cuántos hoy nosotros no somos nadie dice si sí, vamos a pasar alguien me puede prestar una moneda Yo no a con ellos no No, tienen que seguirnos viendo ahí. El coronel le dijo, yo sé que lo que falta aquí es la fe, como nos falta fe a nosotros. No solamente en el negocio, en donde estamos, ya hemos perdido el camino, hemos perdido la esperanza de todo, hemos perdido todo. Tienen que encontrar eso, pero está dentro de ti, no afuera. Y el coronel dijo, aquí lo que falta es fe. Y vio una iglesia pequeña y dijo, esto es parte de esto. Vamos a entrar y vamos a orar por combatir. Vamos a pedir a medir, ya este ya es el último momento, momento. El último esfuerzo, puesto, todito, vamos a entrar y vamos a entrar y comenzar a vagar. Orar. Y vagar y vagar un ahorro, vagando ahí y salieron el coronel. Dice, "Bueno." Dice, el "Coronel, que con eso no basta. Dice, "No, no, no, tranquilo. Vamos a hacer una cosa." Con esa con una moneda de su bolsillo dice, "Si cae cara, vamos a pelear. Si cae escudo, no vamos a pelear." ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién está de acuerdo? Todo. Todo. Bien, bien, el coronó hizo así. Cara. cara. ¿Qué creen que usted regríciero. Porque la moneda salió cara. Él dijo, si sale cara, Dios nos va a acompañar y vamos a ganar. Vamos a ganar. Y cuando, cuando salieron, salieron los tipos iba, y, y acabaron, y acabaron con, con todo el mundo. Segundo. No murió uno todo solo. Todo. Cuando, cuando estaban de aquel lado, lado el lugar teniente de, el teniente, de dice, teniente de él le dice, coronel, ¿qué usted cree que fue lo que pasó? ¿Fue la iglesia o fue la moneda? moneda? Dice, bueno, bueno, lo que fue fue, fue la, fe, la fe, porque la, la moneda, moneda la tenía cara de los dos lados. fábrícate una moneda que tenga cara de los dos y antes de salir de tu casa siempre tírala. Y tú te vas a dar cuenta que tú vas a ganar. El mundo de ustedes, la vida de ustedes, sean alguien en este planeta, no sean parte de rebaño que la vida, el, el sistema, la situación, los manda para donde ellos le dé la gana. Tú tienes que salirte de ahí y brillar. Y ser alguien, para que tú, el propósito de vida que tú viniste a hacer aquí es ayudar a inspirar a alguien de alguna u otra manera. Lo queremos un montón y nos vemos en la playa del Mundo.